Da ca ber alguado ten casi no indigo la madera de toda Kaixo, kaixo berriz ere, bidazoa atxak zaioaren e, entzulei. Eta esan bezala, e, hemen daukagu los peores de Txile taldeari eginiko elkarrizketa. Eta ba, esan genuen bezala, John Pil Sessions e, bezalako zerbait, egin genuen beraiekin, ba, Petruzka Rekorsen Estudio Mobila gurekin eraman eta ba, taldea zuzenean grabatu genuen, ba, urriak sortzian, e, beraiek ba, lakasita gaztetxean e, jotzen egon zirela aprobetsatuz, eta bi egun ondoren ba, olako pil sesionz, edo atxak sesionz bat e, egin genuen, eta entzungo, duzuen, entzungo dituzuen abestiak ba, zuzenezko soinuarekin dira, bitxikeri handia, zeren e, hemen bakarrik e, entzungai egongo dira los peores de Txile talde de Txileterraren ba, abesti hauek. Baitare, e, elkarrizketa bat egin genien, lendabiziko aldiz bidazoa atiaken elkarrizketa, eta nahiko interesgarria zuertatu zan, beraz, ba... E, egun horretan egin genuera ekin utziko zaituztegu. Ordoa! Kaixo berriz ere, hemen gaude antxeta irratian bidazoa atiak saioan eta gaur saio berezi berezia daukagu. E, gaur ez gaude beti bezala antxeta irratiko estudiotan, baizik eta lanetik egina, lokaletan zeren horren e, ikusiko dezuen bezala ba, konbidatu berezi batzuk ditugu. E, Txiletik datoz eta beraien izena los peores de Txile da ba, eguna huetan ba, gure artean egon dira kontzertu batzuk. Ematen, e, bueno, esatea programa hau ba, grabatu dela zeren e, Iraiaren bederatzian, ez Iraia ez Urriaren bederatzian grabatu dugu. Eta, bueno, eh, Los Peores de Chile, tal de haremos visita a Proecha Eta, a Bestriga B, be, así como Bueno, buenas noches a todos. Hola, saludos, ¿cómo están? Eh... Vienen animados aquí los compañeros de Los Peores de Chile. Entonces, bueno, presentaros un poco. ya Hola, yo soy Pogo, soy segunda guitarra y cantante de la banda. Y aquí por tengo a... Yo soy Klein, bajista de la banda. Aquí, saludos a Vidaso, a TAC, que estamos de, de bienvenida aquí. Yo soy Jando, soy el primera guitarra, también hago coros. Yo soy Cristiano, el baterista de la banda. Y ya están todos, parece. No sí. hay ninguno más por ahí. <risa> bueno, pues hoy vamos a tener un programa especial, ya que por primera vez vamos a hacer una especie de pill sessions, Eh, que le llamaremos un vidazoa o una tax sessions y bueno qué, qué, qué hacéis vosotros aquí eh, estamos logrando hacer un, un sueño que hacer mostrar nuestro disco aquí en, en el país vasco mostrar el disco en, en algunos locales en Barcelona, vamos viajando hacia francia estamos logrando un sueño de hace muchos años de poder poder eh, Eh, mostrar nuestra música en europa de que sepan de que hay una banda que se llaman los peores de chile que, que tenemos un rock and roll que mostrar y que estamos aquí por algo por algo que somos una banda que llevamos luchando un montón de años y que es importante que nos conozcan en otros lados sobre todo en, el, en este país vasco que gran influencia también para nosotros porque vuestros orígenes se remontan ya hace bastantes años claro eh, venimos desde el año 93, funcionando. Tuvimos un tiempo separado por circunstancias de la vida, pero nos volvimos a juntar hace cuatro años, más más menos, y era básicamente para poder generar movía, hacer un disco nuevo, salir con energía, porque había quedado nuestra historia un poco trancada en el año 96, 97, que nos habíamos separado, habíamos explotado, con nuestra cabeza habíamos no habíamos vuelto eh, un poco locos con el, con tanto con tanta moviel en los años 90, pero hace eh, cuatro años que volvimos a, a funcionar, a, a hacer canciones y a hacer un disco nuevo que se llama No saben no contesta. Muy buen disco, por cierto, y lo recomendamos desde aquí. Y a nosotros también nos hace ilusión teneros aquí. Porque se supone de, para un grupo de Chile, por ejemplo, el dar saltar el, el charco para venir a tocar y aquí pues supone dificultades, ahorrar dinero. Y porque supone supongo que una inversión bastante grande el haber venido hasta aquí. Sí, el punk no genera dinero. Nosotros tampoco generamos mucho en eh, nuestras vías particulares. Entonces, eh, saltar el Atlántico era bueno, lo que nos había dejado parado durante tantos años, ¿no? En, en Chile sin poder viajar, no conseguimos nunca el dinero, pero al final la, nuestras amistades y luego todas las cosas que bueno, existen ¿no? algunos algunas leyes por ahí especiales que hay en nuestro país para los artistas, <risa> supimos que existían y hacia un dinero dinerillo el Estado, más lo que generamos por ahí en conciertos, estamos acá con lo justo, pero era lo que había que hacer, teníamos que venir en plan de sacrificio la primera vez, hacernos pedazo tocando, pero hacerlo bien el resto lo que pasara entre medio no da ningún tipo de importancia porque lo importante era dejar un, es dejar un buena señal arriba del escenario como banda que ya llevamos nuestros, nuestros años no sabemos que no podemos dejar de cosa como banda primeriza, y además que estamos dejando el nombre del punk chileno, representando en cierta manera lo que es todo un movimiento de muchas, muchas, muchas bandas que también tienen una un vía cruz enorme para poder subsistir pero ahí están, nosotros somos de los más viejos pero siguense generándose nuevas bandas y que posiblemente unos años más van a estar por acá dando buena vuelta. Esperemos, volveremos a ver Si sí, el punk está vivo, está súper vivo eta elkarrizketak pixkat e, eteten joango gera ba zuzenean grabaturiko abesti hauek jartzeko eta orain di joan abestia bida de Eta bezala tete No hay bueno No hay malo Funciona Como a ti te lo contaron No hay bueno No hay malo Funciona Como a ti te lo contaron Vieo lobo Eta dago, no vale si yo te bata gober Hace tiempo te solté Eta dira en cana, toma de ser Siento que me apiñan Y en chuche, yo te bata posar Y que me lagua, yo te cañen Como el niño te aprieta la frente No hay bueno, no hay malo Funciona como aquí te lo gozaron No hay bueno I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. de chile pues aquí la verdad no se conocen muchas bandas de chile supongo que serán las más famosas allí como fiscales ad hoc o miserables eh, políticos muertos clásicos vale y por ejemplo había oído que tú poco habías empezado a tocar con los fiscales ad en un sí. principio si sí, estaba cuando, cuando empezó la banda nació ahí estaba afortunadamente en ese momento Haciendo los temillas pin básicos del principio y, y, y generó todo un movimiento esa banda. De Tassillo aparecieron un montón de bandas que empezaron a crecer a la, la sombras Fiscales y, y generó esa fuerza que ahora se llama Band Chileno que está bastante vivo. Estaba bastante, tengo un buen rato haciendo música. Y dicen que el punk chileno es un poco tardío debido a la dictadura de Pinochet, que tardó varios años en acabarse y tal, bueno, era imposible hacer cualquier tipo de rock and roll o, o música agresiva en aquellos años. Siempre en esos años fue difícil poder hacer música eh sobre todo punk, punk rock. Había un montón de, de músicos de de canto nuevo, músicos acústicos, pero no había espacio para generar eh, rock and roll y punk en los años cuando Pinochet dejó de, de el mando en el 88 88 creo que fue 88, sí eh, ahí empezó a abrirse un poco más la cabeza, empezaron a abrir locales y había una, una explosión eh, cultural que quería que, que se venía gestando desde hace años por la represión y por por no tener recursos de culturales, está todo cortado. Entonces, en ese tiempo tampoco había internet, ni había tanto tanta información y era eh, una felicidad que llegaran discos de Scorbuto, de La Polla, de, de Cicatriz, de todas las bandas emblemáticas de, de rock radical, o del rock radical, eh, del rock del pan español, del pan vasco, de la música también inglesa que en música norteamericana también de kennenes y todo eso había que juntar el dinero y comprarse los discos y ahí se, se empezó a, a gestar lo que lo que es el punk chileno que, que tiene bastantes colegas que no, que no somos todos amigos todas las bandas se conocen y todas las bandas tenemos buena onda, y nos apoyamos porque somos sabemos que estamos uno al lado de otro en una trinchera contra el Estado, contra el fascismo, contra el, el la, la dictadura de la sociedad, en el fondo, que la sociedad está siempre enferma. Si sí, aquellos principios de los 90 en Chile, respecto al PAN, debió de ser una eclosión, unos momentos muy, sí, de, sí, era, muy fuentes. Sí, eh, eh, sí, había harta... Estaba todo nuevo, estaba todo generándose, así que habían había que ocupar lugares, había que buscar el recital, buscar la tocata, buscar los instrumentos. Eh, no había mucho dinero, no había mucho instrumento ahora ahora sí se, la importación y exportaciones de equipos musicales es mucho más fuerte que antes. Antes había puta, un equipo de bajo, que era el que tenía políticos muertos, que todos le íbamos a pedir su equipo de bajo y su bajo para poder, para poder tocar. Entonces ahora hay, hay más recursos, más, más instrumentos, más locales pero siempre está el sistema político que, que frena a lo, la rebeldía, la juventud lo, la frena porque no no deja, te cierran los locales, entonces es una constante lucha que no hay que parar nunca. Bueno, después de Pinochet y tal, parece que en muchos aspectos las cosas no han cambiado mucho, eh, según tengo entendido sigue habiendo un estado bastante represivo, eh, por ejemplo, estuvieron allí los... ...yo su distorsión y los del Puente Romano hace dos años, una cosa así... ...y como que los detuvieron y los expulsaron de Chile por participar en manifestaciones o... Eh, sí, sí, nos enteramos de, eso, de lo que sucedió. Eh, ya, yo creo que los gobiernos, el gobierno chileno socialista... Eh, tenían mucha relación con el gobierno español, eh, seguían, siguen manejándose la política, sobre todo la política represiva, siguen copiando mucho. Entonces, eh, a través de, me imagino que a través de Interpol tiene que haberse manejado la información de que la banda esta era una banda más o menos extremista, que se manejaba en lo que aquí se llama, que nosotros todavía no, no, no nos denominan de esa forma, ¿no? Yo tengo entendido que aquí en españa a todos los movimientos radicales ocupa se tienen la clasificación de terrorismo de baja intensidad eh, eso todavía no se ocupa me entiende pero ya es un paso fuerte a lo que es tener a la gente que se supone que pertenece con nosotros que en teoría no creamos grandes grandes destrozos más que tener una rebeldía eh, nos hace que tengamos que estar sitiados y, y con un grado de información sobre nosotros mismos es tremendo la banda esa desgraciadamente incurrieron en en asuntos de leyes no y eso es como dejarle en bandeja a la gente del gobierno para que lo echaran automáticamente se metieron en un sector que era complicado que la Villa Francia la Villa Francia es un es una espina en el trasero del gobierno y sobre todo desde la, de la gobernación de santiago que todos los que mandan las tropas para allá siempre es un lugar muy combativo y cualquiera que aparezca por esos escenario automáticamente queda pinchado y en este caso de los extranjeros era simplemente un guiño de ojos al gobierno de turno español para de bueno aquí nuestras policías están funcionando tenemos a nivel internacional y global podemos comunicarnos y deshacernos de la gente que nos incomoda, yo lo veo más por ahí porque en realidad éramos chavales que no están haciendo nada más que tocar una tocata a las 4 de la tarde, los persiguieron por todo Santiago, la gente que llegó después a, a, a la comisaría a ver cuál es el estado de ellos, también fueron detenidos y también fueron dejados puesto río un avión a los tres días, fue escandaloso, escandaloso, a mí vergüenza que un gobierno socialista, pero de una mujer que que como ley mandó a la marihuana como drogadura al mismo nivel que la heroína y la cocaína, no se puede esperar nada mejor de ella, eh, si eso es un gobierno socialista yo tengo cuatro brazos, de verdad. Ba, interesgarri dijoa ah, elkarrizketa, eta abestiekin jarraituko dugu, eta ba, atxak sesions ahuetan grabaturiko, o oh, cielos rock and roll. <risa> che la Let's get a round, cause I can't believe it's just I don't think I'm a bullet, I don't think I'm a bullet I don't think I'm a bullet tacto guarda grados yo Bueno, y una cosa que me llama la atención de Chile es su geografía, que es un país tan tan largo y tan estrechito. Y entonces vosotros cuando hacéis los conciertos, cuando salís de, de Santiago, supongo que vuestros viajes serán... Es como ir a Siberia. Sí, sí, serán terribles. Es como ir a Siberia, horas horas. A tocar, como ir a tocar a, a Moscú y volver a, a, a País Vasco. O sea, fácilmente te echa al norte 2.500 kilómetros. Tenéis que salir una semana antes casi para llegar al lugar. Eh, físicamente sí, sí si es así de una semana, si no puede no hacer otra cosa, son dos mil kilómetros, dos mil ochocientos kilómetros que te hace fácilmente, estamos en la mitad. Entonces para el sur y para el norte esto es muchos kilómetros, mucha gasolina y el culo te queda plano, y <risa> etcétera, etcétera, etcétera. Y al ser las distancias tan largas y tal, pues por ejemplo llega información de tierras del norte o tierras del sur... En las que sepáis lo que está pasando por esas zonas sí eh, bueno con el disco no sabe no contesta este último trabajo que hemos hecho hemos eh, tratado de poder presentarlo en diferentes partes de chile hemos estado en el norte en copiapó en, en ciudades como eh, coquimbo también donde hay bandas que se hacen hacen movida y casas ocupa también Hay bares eh, dedicados al, al punk y es cosa de, de contactar, seguir haciendo este recorrido que en largo de Chile, y, pero básicamente es un país centralista totalmente. Santiago es todo en Chile. Tú sabes, afuera, la segunda ciudad más grande eh, es un pueblo entonces que Concepción o Valparaíso no, no estoy muy claro, pero Santiago, también 7 millones de habitantes. 7 millones de habitantes y está todo el poder centralizado, está todo el, está toda la macroeconomía ahí, entonces si tú querías hacer una banda, querías hacer algo, tienes que hacerla en Santiago porque si no en, en, en, en provincia poca movida hay. Pero nos preocupamos de poder llevar nuestro rock and roll al norte y al sur de Chile, ¿sí? aunque cueste y eh pero la recompensa es, es, es gratificante poder ir a mostrar ya ya que has hablado de macroeconomía me recuerda que me, me habías comentado de que toda la digamos toda la economía está da, da, dominada por empresas extranjeras lo... si sí, eh, chile un país de vende patria eh, los políticos venden venden todo sin sin, sin asco y Venden toda la costa del mar, está toda vendida, está el agua de, de, de, de Española, la telefónica. Que la agua, may... Eso me parte muy fuerte, el que vendan el agua. El agua, pertenece... donde hay, imagínate que es un país lleno de cordillera, donde hay mucha muchas eh, represas que ella, la han fabricado ellos mismos. Eh, y son dueños. produce mucha agua, claro. Nieva mucho y, y, y está vendida a todos, o sea, todos tenemos que pagarle a, a, a España, a Vendés España, el, el, el recurso que se genera en Chile. El, las carreteras también son españolas y son mexicanas, y son todas concesionadas y son todas pagadas. O sea, tú te levantas en Chile y, y ya te tienes que estar pagando cualquier cosa desde que te levantas. Es que me lavo el culo, le agradezco al rey de España, por, por, por dejarme un poco de agua. Orain goan, datorkigun abestia expulsado, deitzen da. Yes, yes. nah <laughs> patriar todo, lo primero el agua es que el, el petróleo del futuro el petróleo del futuro ellos saben lo que hacen ¿no? nosotros no tenemos idea de lo que hacemos y las personas que lo hacen tienen visiones a corto plazo corto plazista. entonces ningún chileno va a ser capaz ni tiene la capacidad mental como para decir el agua es un futuro, es el petróleo de, de, de dentro de unos pocos años hay que guardarlo porque cuando vamos a ser como los países árabes vamos a tener mucha riqueza, pues no, lo van y se lo venden a otros. Eso es una mentalidad que no me la explico todavía porque ya no se necesita tener un máster en economía ni en Harvard para poder entender que las tus riquezas son tus riquezas, ¿no? Acaban de vender a privado el 75% de todo el litio que posee el planeta Tierra, no tenemos nosotros se lo acaban de pasar unos privados, cuando deberían haberlo resguardado para el Estado porque son una cantidad de plata que se requiere ahora que vamos a ser los imbéciles les vamos a vender el litio a una mierda porque lo que no nos pagan, nos pagan por eso es una porquería no hay royalty, no hay nada, llévenselo todo gratis porque nosotros somos unas prostitutas de Sudamérica y nos gusta que nos follen bien follados y nosotros después les compramos las pilas les compramos todas las chorras al precio que yo les dé la gana la mentalidad. Les vendemos el cobre, que se lo llevan a toneladas en barco y después nosotros les compramos los alambres de cobre a un precio exorbitante. Nosotros no le fabricamos el cobre, nos vendemos cables de cobre, que eso sería tener una calidad de producto y enriquecer tu riqueza. El litio, en vez de vendérselo un privado para que después lo se lo venda cualquier otro idiota que nos van a comprar al precio que les dé la gana, debería ser y se vendió como pilas que todo el planeta Tierra necesita pilas ahora, y entre poco los autos eléctricos necesitan pilas de litio es una un mineral pero de ultra urgencia ya. Y sin embargo, solo acabamos de pasar uno. Y menos más que los coreanos no tenían plata si no se lo llevan ellos, se quedaron atrás como por 4000, como por 15 millones de dólares o 20 millones de dólares se quedaron atrás, si no se lleva todo el litio los coreanos. Esa es nuestro país, pa es nuestro país, un país de imbéciles que solo se enriquece entre muy poquito y los demás vemos como una, una, una casta minoritaria pero se revuelca en la riqueza porque eso es lo que hacen mientras nosotros vivimos con una mierda de dólares y, y con un país que tiene mucho dinero o sea, si no lo tuviéramos, tío, está bien ¿sí? vamos si, no, si somos como Haití o o como cualquier otro país terminado su riqueza ya no me queda más que piedra y arena. Bueno, lo que hay nomás, chicos, tenemos que vivir con eso y si no exportamos arena, bueno, nos comemos uno a otro. Pero un país que tiene mucha riqueza, demasiada riqueza, y desgraciadamente nunca hemos sabido sacar el beneficio que realmente requiere para que un país tire para arriba. Pero la estrategia es que solo unos pocos tiren para arriba, el resto siga siendo, tengo un nivel bajo, de educación, de cultura y sobre todo de acceso porque así tienen una mano de obra barata, necesitada sobreexcitada, deprimida que la pueden manejar como te la gana como ha sido nuestra historia de los últimos 400 años, solamente que antes habían 10.000 o 100.000 explotados, ahora hay fácilmente 11 millones y, men, y muchos más y el resto los privilegiados que ganan Chico, te hablo, si te hablo, en la revista Forbes, los 100 mejores, los 7 tipos más ricos del planeta Tierra, hay como 10 chilenos. A ese nivel te digo. O sea que ya estamos, ya no es ni siquiera una riqueza que a nosotros nos parece escandalosa y fuera de lugar, sino que inclusive a nivel global, la riqueza de estos hijos de puta se ha transformado en algo grosero. Y tenemos que convivir con esa gente que gobierna nuestra economía, gobierna nuestras mentes, son dueños de los canales de televisión son dueños de las radios son dueños de todos los periódicos y por lo tanto tienen el control mental y el control de nuestro bolsillo por lo tanto pueden hacer lo que quieran con nosotros como un país de terneros. orengo am veré hit y sanzen etad den a bestia etó ricoda síndrome camboya Lloren de chino hasta la china Se han suicidado de forma colectiva No queres más, arroz de no más, con el pato chaufán Segurame que voy a! Todos cante poros! Segurame que A la faccenda ora Che che mi giura che guardo sta campera C'ha bestia Se han pizazado con ropa de ganturo. Se sota en la cabeza, todos contra el muro. Se, se gabe en boya, todos contra el muro. Se, se gabe en, en boya, todos contra el muro. Hop, hop, hop. Ya va, va, va, Marcoleta, tira. Tocará no más around esa primavera. Tocará <tira> no más con el gato chaufa. <tira> <tira> Estak fitz asoota biru Izusionen cambara ¿Qué queda para los indios mapuches? Es que los mapuches son el último escalafón, tío, ellos sencillamente no tienen nada. Ellos son una carta para lavarse la cara a unos cuartos cuando hablan del pueblo mapuche y simplemente para tratar de impresionar y quedar con algún grado de de de progresismo, entre comillas. Pero el pueblo mapuche es un estorbo para la sociedad chilena lo sería unos mapuchitos de postal que se pusieran sus monedas en la frente y su ropita dominguera y salir a mostrarse a los turistas y vender pero un mapuche con hectáreas de tierra es un estorbo sus costumbres son un estorbo, su forma de ser un estorbo su forma de vivir un estorbo y no aceptan las condiciones que, que, que la república chilena le exige la república chilena lo que quiere es que se vayan a la mierda y que quitarles todo lo que puedan quitarle porque son no tendrán riqueza en los bancos pero tienen una riqueza de territorio enorme que que le enciende los dientes a las transnacionales porque ahí es donde quieren meter sus forestales y quieren meter sus presas hidráulicas para poder meter energía porque se necesita para las mineras y es una tierra que está en conflicto por eso mismo ahora es, va a ser muy complicado de poder llegar a un status quo porque Porque desgraciadamente están en su peor posición, son personas que no tienen una fuerza para resistir, no tienen educación, no tienen cultura, no tienen líderes, no tienen nada, están sujetos a los vaivenes. Y por eso llegan los nuestras nacionales y les quitan todo. Es inevitable que pues pueblo, no creo que llegue a la desaparición, pero que, por lo menos que se va a quedar estancado durante un montón de tiempo y eso con mucha lucha, con mucha lucha, solo van a lograr el estancamiento eso no veo ninguno porque porque no están en posición de de defensa no están en posición de de resistencia tirando piedra a los pacos no te puedo asegurar que van a lograr mucho quemando a la casa de algún latifundista, tampoco al revés creo que terminan por el tremendo machacamiento de la de la de la, de, de, de, de la fuerza mediática que tiene el estado chileno no entonces a los mapuches les va a parecer como verdaderos monstruos cuando en realidad están defendiendo unos derechos ancestrales de mucho tiempo y que deben ser aceptadas sus reivindicaciones porque están en su pleno derecho no solo porque hay un valor, un derecho moral de, de, de, de, de rejudicar de lo que se le ha escrito en algún tiempo sino nada más por leyes, por leyes que son, aún están vigentes deben ser devueltas a muchas tierras pero esos intereses son muy demasiado fuertes debiles para los grandes intereses que requieren que ellos estén aplastados. Ba, abestiekin jarraituz, e, ikusten dugu elkarrizketa ba, oso interesgarri datorrela, baina abestiekin jarraituko dugu oso gauza interesgarria ere, eta zuzenean grabaturikoak, e, ba... Lokal ez mugitu binen, eta irratia okupatu daz egonez ba, lanetik egina lokaletara joan ginen, eta halako ba, txiringito arraro bat egin genuen kablez eta mikrofonos beterikoa, eta bueno, e, orain entzuten arizaretena, ba, atera zen, eta bueno, emaitzekin ondo gaude, e, pozik gaude, ba, zuzenean izateko zerbait, e, ondo dago, ondo dago, A bestiau, loco de amor. Algo sonado, algo explotado. he dao banco un supermercado ya cada vez fue tu voz la que me ha despertado nuestro no volvemos a enamorar se va por siempre por un momento Bola mea, su monumento <risa> Deca mañana, esta mata mirado Fue tu la que me habia esperado <risa> Estoy loco, hoy me enamoré Estoy loco, hoy me enamoré <risa> Me enamoré por siempre etentamente seré compareciente porque tú eres muy caliente ¡Buen, buen, buen! Yo nunca pienso en el suicidio Ya ni dudas te doy yo Chatamada, batamada, mirado, fue tu va la queda de tocado, puesto que todo hoy me amoledi Esta una cosa hoy me amoledi Otra cosa hoy me Orto ELA Orto Gracias por toda esta información. Pasaremos a temas más alegres. Hablaremos de, de, de la música que hacéis, por ejemplo. Y muchos grupos que, que vuelven eh, siempre tiran del, del pasado, pero vosotros habéis hecho un nuevo disco, No Sabe No Contesta, un disco muy bueno, muy elaborado. Y entonces vosotros también miráis al futuro como banda. Es que eso es lo que hay que hacer, siempre ir haciendo proyecto, ir haciendo historia y grabando discos, que son las medallitas que cada uno mismo se puede colocar... ...haciendo cualquier sueño, que es como estar aquí en, en la radio tuya, en la radio de aquí en el País Vasco... ...son son sueños y no, no, no creeríamos en nosotros mismos, no haríamos nada, me quedaría en la casa... ...y trabajando en una oficina de 9 a 6, pero no es así, creo que nos gusta lo que hacemos... ...lo hemos hecho hace 20 años y creo que lo que mejor hacemos también... Así que hay que ir haciendo proyectos siempre. Ir moviéndose, conociendo gente, viajando, que son las inversiones espirituales mejores que, que hay en este mundo, porque conocer gente, conocer otras culturas y, y, y esencialmente mostrar nuestro disco, que en nuestra carta, bajo la mano. No estamos bromeando en, este, en, en esto, estamos de verdad. Ba Ahora, ¿cuál es la bestia? ¿Cuál es la bestia? hollywood boulevard no tarda esta cadeta mucha cabeza esta mezana esta hasta otra vez indio se sube la mecha es que nunca llega tienen papá que vida cabotios se ya va a bailar te te se ya va a bailar te te se ya va a bailar te te se ya va a bailar te bakete ya ta viejo tela su chacano no. tata los punk, se la cabeza mira bebe que juega que ay que todavía eran a la izquierda no ama ella baila tata llega baila tata llegado a baila Na lo que miras, lo que hasza, una lo que siete demás, tu banderas, da tu tos, na auto demás, da a sentir, lo que sedo, lo que, lo que dies, come de ya vaina vai. that God, God, God, God. esta gira europea que estáis haciendo, estáis eh, más o menos empezando la gira, estuvisteis el jueves y el viernes en Barcelona, si no me equivoco. Claro, llegamos a Barcelona el día miércoles, eh, el jueves tocamos en un bar en la, la Rambla de Raval, que es el Big, Big Bang Bar, que es un bar también emblemático, me comentaba la gente ahí de, de la movida, de, de la música pan, ska alternativa. Y el día viernes tocamos en, en una casa ocupa el Chemical Bunker, que está de puta madre, una, una buena casa que ocupa con gente espectacular, gente que no ha, no ha atendido muy bien en todos lados. Y luego fuimos a Zaragoza también, estuvimos en el Arrebato, en un bar también de, de Zaragoza, conociendo gente, eh, haciendo contacto, haciendo redes, conociendo lugares y mostrando nuestro rock and roll. Nuestro, y después partimos a ca donde estamos aquí en nuestra nuestra casa en la cachita <ríe> que se le agradece un montón en todo caso de poder hacer los conciertos de poder compartir bandas como con desperdicio ellos tocamos en, en, en rabia creo que está rabia es. rabia También recomendado por un genial locutor. Nos tocamos en las fiestas de Aterrabia. Tocamos en las fiestas también ¿eh? en el Gasteche. Gas, gas, gas, gas, sí, y, y también conociendo gente. Entonces es bueno eh, ir avanzando en, en esta gira europea que, que para nosotros puta, hecha a pulso, hecha con sueños, con... con con ganas, con un disco, entonces hay que aprovecharlo a morir. Bueno, no lo estaba comentando mientras hablábamos, pero todos estos temas que estamos escuchando ahora los hemos grabado aquí, en directo, hace un momento. Claro. Una actuación para mí solo, eh, la cual me ha hecho mucha ilusión, pero bueno, también me hace ilusionar compartirla con los que nos estén escuchando. Sí, por supuesto, es un honor poder estar aquí en, en, en, en este locutorio improvisado en este mini estudio, en esta sesión ATAC eh, sí, es lo mejor que podemos hacer, ocupar bien el tiempo aparte de la juerga que es generalizada y vuestra gira todavía continúa hasta fin de mes nuestra gira continúa hasta fin de mes ¿eh? Eh, bueno, agradecerle a la, a, la, a la gente que al Cerillo y al Banshee también que son parte del equipo andamos en un furgón, en un camión del de la Segunda Guerra Mundial <risa> girando por Europa con un amiguete que es el banshee alemán chileno chileno y que eh, podemos conocer y viajar por, por, por tierra todavía se esperan Francia, Suiza y Alemania sí, por supuesto vamos vamos a estar en Sudán en, Soudan, en Rennes y en París el próximo fin de semana y luego nos vamos a Suiza a unos a unos lugares que no recuerdo en este minuto pero que sí ya están programados y la última semana remataríamos en, en Berlín y en Hamburgo que son los dos lugares de... Y Hannover ¡Ah, y Hannover también! ¡Qué bueno! Así que ya está ya está, tenemos que... Grandes plazas, punks. Sí, grandes plazas, punks y además que eh, eh, girar y, y venir a presentar nuestra música donde no nos conocen mucho es volver a empezar todo de nuevo desde el suelo, o sea, es bueno eso reinver, reinventarte y poder estar con la energía de un chico que viene eh, haciendo música a los 15 años, eso es bueno, que toquemos para una persona, para 20 o para 100, da, da igual, la, la idea es poder mostrar nuestra mierda acá. Esta bestia aquí en Bukatzeko, ez dago gaizki, eh sazpi abesti, jarri ditugu Hauzazpigarrena e, bueno, izango da, eta baita ere oso ospetsua izan zen, eta den e, abesti bat etoriko da, bueno, Txilen hitak diren abestiak. Horengo abestia, Txitsolina. <tik> Bella mía, cágate con el clima, se nada van Pateria jaia mugiata tala porque era cactia eh la vaya ustedes esto cual si tiene ni tiene hasta la punta de cada una y cada una punta la no funciona es capaz que ha dado algo tu quetio para abajo ese rapaz para claro I don't know what that's going on. moderata por que la escotilla tiene no es una guerra tiene una golfa por que la cabina éis mostrado como banda humilde en chile tocando siendo una banda muy conocida y eso que acabas de decir de venir aquí tocar en sitios pequeños para nueva gente y tal dice mucho de vosotros por supuesto eh, estamos bien eh, ubicados en la, en la tierra en la cabeza en lo que pensamos en lo que en lo que queremos y, y no, no nos damos de nada solamente hacemos nuestra música que es lo mejor que hacemos y que allá en chile nos vaya bien es un logro somos reconocidos en el medio punk y en el medio de, de la música chilena también somos parte de la historia de la música chilena eh, y eso puta, hay que tomarlo con, con, con humildad y con y saber que, que eso es, es parte de nuestra historia también y que eso tenemos que respetarlo tenemos que respetarnos a nosotros mismos para poder mostrar nuestra música y, y que la gente nos respete eso es punk también sí. <risa> pues Se nos ha ido el tiempo, estamos a gusto hablando, pero sí. el programa se acaba. Sí, tío, entonces, si sé, todo llega a su final, no hay tiempo que no... Muchas gracias por haber venido aquí habernos dado esta magistral sesión, porque si vosotros los peores de Chile, ¿cómo serán los mejores? Eso, bueno, un saludo a toda la gente, al pueblo chileno también que puede escuchar este programa saludo a todas las la casas, a toda la movida que no hay generado aquí en el País Vasco, en Irún. Y saludos, bueno, a toda la vasca que va a escuchar esta sesión, que ya ha escuchado o que va a escuchar la sesión de Peores de Chile. Y saludos aquí también a todo el pueblo chileno que escuche esto. Seguro que y sí. Y a toda la gente de, de cualquier lado que lo escuche. Muchas gracias y un aplauso para vosotros. Eso, tío. Gracias. Eta hau da, elkarrizketak ba, emantzuena, eta zuzenean eginiko grabazioa. Ba, gure aldetik oso pozik gaude alako zerbait egiteagatik, eta oso-oso gustora eltu gara taldearekin, baita eginikoarekin, taldea ba, oso tipo jatorrak tira, talde ona ere. Eta, ba, espero dugu gure artean ba, berriz izatea. E, seguraski, Txiletik egongo dira hau entzuten, zeren saioa emititzen arek garen momentu ontan, ba, taldea jada Txilen dago. Eta, ba hori, un saludo palozoientez Txilenos ordoa. Eta, ba, urrengo saioa arte, bidazoa atiak! Yeah.